Zafarrancho Zarandear Munro Escatimar Chubasco de sentido Bursaco Deshuesar el pollo Zanguango Arginina, turgente, taxativo, zangano, conducción, convulsión, sacudir, mondondo, cornita, soquete, estiércol, cuchitrina. El cimbronazo, un sacudón de sentido. Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos y le damos la bienvenida a otro cimbronazo. Estamos aquí en Radio Nauta y saludo a mi compañera, Lauda, Laura Estevani. El, el hongo Estevani. Estevani. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo le va? Me siento medio sola. Sí, yo también. Es muy rara esta situación. Le queremos contar a todos nuestros oyentes que hoy estamos solas con el hongo. Estamos, eh, mi nombre es Camila, no lo dije. Eh, estamos con el hongo porque Martina se ha ido a sus pagos. A Mendoza a visitar a su familia, a descansar un poco Y el UMI se fue al Mundial Pero, qué afortunada Se fue a tomar Caipirinha y conocer eh, la multiplicidad de gente de millones de países que debe haber por ahí Aprovechamos para saludar a la operadora ¿Qué tal Luciana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos Y bueno, hoy, eh, antes de, de empezar con, con el tema y empezar a charlar un poquito de lo que vamos a hablar hoy Eh, queremos atajarnos con Doña Hongo. Porque claro que sí. eh, Tenemos dos horas de programa por delante Tenemos unos hermosos invitados Para que nos ayuden A hacer este programa Y a hablar sobre la temática que elegimos Pero les vamos a avisar que Como somos dos Y nosotros armamos el programa para Cuatro voces Y no dos El tiempo en el aire que ocupa el UMI Y la Martina No sabemos si lo vamos a poder completar Así que... Eh... Quizás lo logramos, pero ¿Qué? sepan eso, que por ahí nos quedamos un poco cortinas. Y si, bueno, de repente sentimos que el programa va a terminar antes de las 12, se terminará antes de las 12. ¿Va a venir el cuentero hoy? Sí. sí, sí, sí, sí. Nos ha confirmado que sí. Pero bueno, el tema de hoy es eh, la locura. ¿Qué es la locura? ¿Qué es ser normal? Vamos a estar eh, recibiendo invitados que trabajan... Eh, en esa palabra tan difícil de nombrar Y tan difícil de llevar a cabo Que es la desmanicomialización Ay, pero qué bien le salió La estuve practicando ah, bien, bien. Así que eh, vamos a estar acompañados por compañeros que, que militan en la desmanicomialización eh, Militan en los manicomios y, y nos van a estar contando un poquito Y desarmando un poco este tema Bueno, entonces tiramos la consigna ¿Qué te parece? Bueno Contigo. La consigna sería así. ¿Qué es ser normal versus... Porque estamos así como de mundial y eso como... Versus qué es estar loco. A la pucha. Es un poco así como... ¿Qué sabemos de eso, no? Claro. Que puedan contar desde por ahí su experiencia o de lo que han charlado o debatido. Desde como siempre proponemos desde el cimbronazo. Nos cuenten. ¿Para ustedes qué es estar loco ¿O qué es la locura? Esa palabra que la usamos tan cotidianamente. Oh, está re loco, este está re loco. ¿Que está manoseada esa palabra o no? Manoseada como otras palabras que hemos trabajado acá en el cimbronazo. ¿Cómo más decimos? Oh, hoy estoy re loco. Re loco, re loco, re loco. <risa> Pero algo más amplio que a mí. ¿Qué es la salud mental? Estuve pensando yo, investigué oh, un poquito Hoy vamos a estar entonces a pleno definiendo salud, salud mental, locura, normalidad Así que vamos a un tema musical después de esta breve introducción Y después charlamos un poquito más Hay locuras también del dolor Y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza Locuras de otro color Hay locuras que son poesía Hay locuras de un raro lugar sin nombre sin fecha sin cura que no vale la pena curar hay locuras que son como brazos de mal te sorprenden arrastran, que pierden y ya hay locuras de ley, pero no de buscar hay locuras que son la locura personales locuras de dos hay locuras que imprimen dulces quemaduras Locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día. Hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Bueno, estamos de vuelta con otro cimbronazo aquí en Radio Nauta y vamos a hablar un poquito de, de intentar definir qué es la salud qué es la salud mental, pero antes de decir qué es la salud mental, qué es la salud a, Recién ahorita nada más estábamos escuchando de un, un temita de Silvio Rodríguez que habla sobre locuras y estaba muy lindo y nos ayuda también a, a poder Definir entre todos qué, qué es esto. Bueno, eh, íbamos a, a definir un poquito, yo hice mi tarea, antes la hace eh, un concepto de salud. Ajá. Que hay un tipo que a mí me gusta un montón, que habla eh, la salud como la capacidad que tiene un ser humano de construir herramientas, si es que no las tiene todavía, para superar un conflicto. Ajá. Entonces al ser tan general Como que no te encasilla Como la OMS ¿Pero qué dice la OMS la... sobre la salud? La OMS es la Organización Mundial de la Salud ¿Y qué, qué nos aporta eh, Sobre este concepto? Poco. Yo creo que no aporta nada mm. En realidad porque es el Para la OMS La salud es el completo bienestar Físico, psíquico, biológico no, no me De una persona de Habla también de la salud como una cuestión de estabilidad Y de, de ausencia de enfermedad solamente Y es todo lo contrario que hace este señor que vos nos contabas Que es Floreal Ferrada, Que eh, la OMS encasilla totalmente el estado de salud Además así estamos todos enfermos Porque ¿quién tiene un completo bienestar social? Un completo bueno. bienestar eh, biológico Siempre algo te duele Psíquico. Ahí está, entra la locura. Tal cual. Y un poco es eh, también mi, definir la salud desde la enfermedad también nos limita. Porque, digamos, eh, no es solo la ausencia de enfermedad. La salud también es eh, lo previo a la enfermedad. Claro, además, y lo posterior a la enfermedad también. Yo pensaba como, ¿quién tiene el parámetro para medir qué es lo saludable? Sí, además mirarlo desde una cuestión eh, integral que no es solo lo que te pasa por el cuerpo o por la mente, sino esto de que uno pueda tener agua potable, que lo lo quieran bien, que lo abracen, todos que lo abracen días. todos los días, que que pueda disfrutar de de los derechos eh, de un niño, por ejemplo, o los derechos que cada cualquier ser humano tiene. Eh, Tam, parte de, de esa definición integral de la salud, digamos que no tiene que ver cuando yo me enfermo que ahí está la ausencia. Sí. También digamos la construcción de la salud empieza por la casa. Sí. Hay una cuando nosotros aprendemos a lavarnos las manos o hay una cuestión de, de, de la prevención de la salud que no es no es solo existe el cuidado de la salud en el hospital cuando uno está enfermo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos ver eso? Sí, yo, yo estaba pensando en las diferencias, ¿no? O en esto de, de, de qué es lo saludable y qué no es lo saludable. Y, y o sea, habíamos hablado primero solamente de la salud. Uh -huh. Y si pensamos en salud mental más específico, que bueno, que más en unos minutos vamos a tener a nuestros compañeros eh, contándonos sobre todas las experiencias en el Mechó Romero, en, en un manicomio. Pero yo quiero como que la gente más que nada nos cuente. Como tirar la consigna de vuelta para ver qué es lo normal y qué es ser loco. O qué sabe la gente desde eso. Porque como que a mí me cuesta un poco desnaturalizar o, o cosas que las tengo como tan así que... No sé cómo se dice, cuando uno es tan... es mío. Uh -huh. Que me cuesta hablar con alguien de que no, no sepa, por ejemplo, cómo es ir a Romero o cómo... Sí. ¿Cómo es ir a Romero? ¿Qué es Romero, Lau? Eh, Romero es un manicomio, un neuropsiquiátrico, un hospital monovalente que tiene está muy alejado de La Plata, ne, necesito tomar un colectivo y llego a un lugar donde hay un olor muy fuerte, que es un usan un desinfectante. Eh Y tiene así como todos pabellones gigantes en donde hay gente como... Es como toda la, la atmósfera que se respira o todo lo que el aire es como gris, como eh, sin color, eh, súper triste, como gente eh, con sonrisas desdentadas, eh, pidiéndote un pucho, una moneda, eh, en donde está totalmente eh, violado el... los derechos humanos, o sea, están totalmente aplastados. Pero bueno, como no no es que es todo así triste, sino que hay un montón de, de colectivos y de gente que va a, a intentar modificar eso, como de, no sé, desde llevar una nariz de payaso hasta, eh, por ejemplo, la Sala G, que yo fui parte mucho tiempo, en donde se, se hacen movidas muy zarpadas. Que también van a venir compañeros de ahí a contarnos qué están haciendo. Sí, sí, y... Volviendo a darle ese lugar de sujeto y, y, y esto aplastado, digamos, que cuando uno entra al manicomio te sacan el DNI, te, como si te pelaran, ¿viste? Como que... Uh -huh. te, te Pasás des... por el pelapapa. Claro, te despojan de todo. Sí, de repente con la medicación, eh, no sé, te olvida de tu historia, de, de lo que sabes hacer, de lo que tenés ganas. Eh, del, del contacto con, y conciencia de tu propio cuerpo Claro, es como que no hay tiempo en el manicomio eh, Por ejemplo, las salas que yo conozco eh, Son todas una cama al lado de la otra En donde no hay intimidad, no hay como un, un espacio propio eh, Es todo de todos y, y hay algo muy terrible que también... Eh, Por ejemplo, están los roles, hay una jerarquía dentro de la sala que es quien tiene el picaporte, por ejemplo, de la puerta de la cocina. Es quien puede dejar salir o entrar personas. Uh -huh. eh, hay roles asignados como, bueno, personas que bañan a otras personas, las secan. ¿Los mismos internados de ahí? Claro. Las mujeres, por ejemplo, eh, hay algunas que tienen designados roles para eh, bañar, secar y cambiar. Como que siempre a mí se me hace como si fuesen los platos, ¿no? Que uno seca, eh, guarda y. O, totalmente objetivada a la persona. Como uh -huh. que. Yo creo que estos colectivos lo que hacen es como devolverle ese lugar de persona. Y, y creo y yo pienso también como que esas personas sienten, piensan, pueden crear. De hecho, nosotros estamos en una huerta. Y, y la gente activa un montón Como que se le, vuelve, se le devuelve ese lugar de, de activar, ¿no? Y de no, no ser pacífico Y solamente esperar un pucho Porque él lavó el piso de, de la cocina Como... No sé, yo me enojo un poco bastante Cuando hablo del manicomio Sí, y, y también son, bueno Un lugar donde la gente Pierde muchísimo sus derechos Y, y las ganas Así que, bueno eh, También vamos a hacer un poco más de hincapié Eh, en las actividades que hacen estas personas que cambian, aunque sea un poco eh, la situación en estos lugares tan horribles y tan... donde las personas, bueno, son objetos y no sujetos, ¿no? Claro. Un poco también eh, esto para desarmar e incentivar a los oyentes a que nos cuenten qué, qué piensan sobre la locura, que está muy... Eh, Como naturalizado que el loco es, es todo aquel que, que no hace lo esperado socialmente, que rompe las reglas sociales, que, que mmm, eh, dice cosas raras, actúa anormal. Claro, es como el estigma también, ¿no? Del loco peligroso, de que lo tengo que tener lejos porque me puede llegar a hacer algo. o Como no hay una conciencia eh, a nivel social, porque hay experiencias, por ejemplo, en Italia... en donde se pudo hacer una desmanicomialización posta, donde se generaban todos dispositivos para poder contener a las personas. Y no es que es romper los muros y ya está, que, que la persona quede a la deriva. Sino que se la pueda contener, pero también toda una conciencia social en donde vos sepas convivir con una persona que tiene una psicosis, que, o, que, tiene un, un, que está loco. Uh -huh. eh, porque tampoco es fácil. Eh, por, para mí lo que genera más miedo es, es el lo no conocido, viste como lo que vos no estás acostumbrado a a mí a mí lo que me gustaría es que vos decís bueno esta persona está enferma tiene gripe y yo me acerco igual no como en, en, si si está loco no porque porque te pueda llegar a hacer algo porque no sabe lo que hace porque está eh, per, eh, pierde el control y también estar bien alejado porque para la sociedad capitalista el loco no produce entonces tiene que estar en un lugar en donde no moleste Porque, uh -huh. porque esta no producción o antes cuando no votaban, ahora que sí votan, eh, esto, de darle un lugar de, de objeto porque justamente no producen. Entonces tengo que excluirlo porque no me sirve. Como, como si fuese un, un Como objeto. una cuestión residual de las personas. Mm. Eh, un poco también eh, hablando de la, de la locura e intentando desmembrar este... este prejuicio, este, esta palabra naturalizada no que, que corre mucho en estas épocas. Eh, justo hoy estábamos llegando al, al, acá a la radio y mientras pasábamos los temas y nos organizábamos con la operadora eh, se acercó un hombre. Un hombre muy alto, alto a mí me llamó la atención eso, barbudo, será que yo soy muy petis. Eh, con anteojos. Eh, para que los oyentes lo imaginen. Y por sorpresa nos dijo, me acerqué a la radio porque la verdad que hace mucho que no escucho un programa en vivo. Sí, justo dijo que era enfermero también. Y que sabía y bueno, mucho mirá, de Romero. mira el tema de hoy eh, es sobre la locura y la desmanicomialización. No sé si... Sí, dijo yo. Tengo mucho para aportar, dijo. Entonces por ahí, eh, invitarlo, porque él se quiso sentar acá al lado de nosotras. Y no lo presentamos tampoco. Él es el Flaco Guillermo. El Flaco Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a esta querida audiencia de Radio Nauta. Gracias por dejarme compartir este espacio, ¿no? Este... Un placer. Me parece un poco como que... Yo estudié enfermería, amo la enfermería, digo, dentro de lo que es el sistema de salud alopático, hegemónico y dictador, ¿no? Lo, lo denomino un poco así. Y me venía la idea de que cuando estudiamos hablábamos de las instituciones totalitarias, hablábamos de las cárceles y hablábamos de los neuropsiquiátricos como lugares en donde hay gente que entra y sale y gente que solo está dentro, que no puede salir, o sea... que de repente también creo que las leyes y las sociedades producen algo para poder expulsar gente. Si ¿sí? de repente yo se ando con mucha barba larga o capaz que bueno me gusta hacer nudismo también dentro de mis locuras, este, porque me siento libre, me siento bien y este posiblemente eso estaría penado. Sí, como no sería que estoy robando, sino que estoy generando una mala imagen social, entonces eso de, qué sé yo, tengo el caso de, de un tío que estuvo 10 años internado en Romero, en el SAC, en el Servicio Agudos y Crónico, y en un momento le pregunté cómo, cómo eran las enfermeras, y me decía, son todos hombres, Entonces este, se escapó un par de veces porque los choferes también este, a la gente que quiere salir y irse la lleva gratis. Y lo, lo interesante es como que es una gran ciudad el neuropsiquiátrico, ¿no? Melchor Romero. Y, y los desafíos que le hago a alguna gente es que se pare en la ruta o en la afuera y se ponga a hablar con la gente y me pueda decir si esa persona es internada o no. Mm. Porque es bastante compleja ¿no? la, la realidad. Capaz que me, me extiendo un poco, ustedes me cortan, yo soy muy verborrágico. Sí, que ahí cuando dijiste de, de que mmm, la gente con la que uno va al manicomio y se encuentra eh, es gente que no necesariamente está loca eh, o que padece una enfermedad, mejor dicho, o un sufrimiento mental. Eh, ...que un poco tiene que ver que, eh, con esto de que cómo queremos definir la locura... ...hay una cuestión de aleatoriedad, digamos, de, de, de suerte de poder estar ahí... ...porque no solo hay gente por ahí que, que encuentran en la calle... ...que no tiene dónde vivir y la depositan allí... Eh, es gente que por ahí está sola y pobre y no, no tiene nadie quien la reclame... ...entonces bueno, terminan ahí también... Eh, hay hay un libro de, de basaglia que dice la condena de ser loco y pobre porque como que cuando uno es pobre la, la, o sea lo, lo que le queda digamos es romero por ejemplo y no todo una asistencia que no digo que lo privado sea mejor no estoy para nada de acuerdo en eso pero sí que lo, todo lo que yo viví en romero que, que pude como pisar el barro de ese lugar es eh... Esto, de gente pobre que, que la metieron ahí por no saber qué otro lugar darle, como que más que ver una psicosis o ver, no sé, alguna patología. A mí un poco me hace ruido esta palabra de salud mental, sí porque no se habla de salud cardíaca, no se, ha, no se habla de salud pulmonar, y sí, es como que tenemos que tratar de esconder inclusive hacia la medicina que, que la persona tiene salud mental. Cuando en realidad le estás poniendo un diagnóstico y la estás empastando, o sea, le estás dando un montón de falopa, porque ese es otro tema, Sí, como la medicalización y las corporaciones médicas ganan mucha plata con esa historia. Uh -huh. Por eso este, eh, Pichón Rivier eh, plantea sobre el tiempo de la dictadura o antes de la dictadura la desmanicomialización como algo que tenga que ver con la integración hacia la sociedad, como ser parte de lo mismo. de repente nos cuesta mucho poder entender las diferencias Tal uh -huh. cual. sí entre los seres humanos nos cuesta entender las diferencias entonces eso de plantearte decir ah esta persona está loca ya se llegó hasta a normalizar la palabra sí. sí como que la locura es, es algo común y bueno está loca pero está aceptada o aceptado loco entonces hay algo que se habla de, de mecanismos son como mecanismos psicológicos que las personas muchas veces eh, afloran para poder pasar el infantilismo, por ejemplo. Hay un montón de herramientas que no hacen que esa persona pueda tener un diagnóstico de, de locura. Me da me da mucha pena y mucho dolor eh, decir locura, porque creo que las personas que realmente están locas, creo que las que nos están llevando cada vez a mayores desastres, socioambientales este, a mayores desastres y pérdida de la dignidad humana que por ahí condenan a alguna mujer también diciéndole puta o este o tratando de no permitir el aborto digo eh, da para mucho sí yo por ahí me voy me voy me voy Just, me no, pero siendo. está bueno porque digamos son son niveles de, de locura que van en contra de los derechos humanos que que están naturalizados mm. y ...y esas cuestiones eh, hay que estar bien atento... Eh, ...porque bueno, no... no es, que... ...es lo que también... Eh, ...intentamos hacer con este programa... ...de Otro Cimbronazo... ...como que... ...poder desnaturalizar... La, ...lo que está naturalizado... esto de ...estas locuras como... No, ...no podés abortar... ...como si otro fuese dueño de tu cuerpo... O ...como un montón de locuras... ...es eh, como la idea de, del programa... ...y a mí me quedó resonando algo que, que dijiste vos Guillermo... Eh, en este aspecto de decir, ¿por qué separamos la salud mental de la cuestión de salud? Y también hay una cosa ahí de, de hacer que el cuerpo va aparte de la mente, ¿no? Y esta fragmentación que hay eh, de los cuerpos que en realidad eh, va todo junto. Y muchas cosas de las que eh, yo eh, puedo tener biológicamente, por así decirlo, Pueden ser provocadas por alguna emoción o algún trauma que he tenido o alguna situación de estrés. Entonces, bueno, también eh, de poder problematizar sobre esto y decir que la salud eh, es una cuestión integral. Por eso no hablar de la salud mental aparte de la salud. Porque somos los seres humanos somos un todo, que nos suceden cosas. Que, que atravesamos eh, etapas y momentos de la vida que nos pueden pegar bien o nos pueden pegar mal. Y bueno, no todos tenemos las mismas herramientas para afrontar esas situaciones. Y hay gente que se angustia más y hay gente que se angustia menos. Y, y con esto eh, ir a la definición de locura y decir, bueno, tampoco relativizar la locura en el sentido de decir, bueno... Cual, cualquiera está un poco loco, todos estamos un poco locos, porque también ahí se borra eh, la parte del de sufrimiento. Sí, es que ¿no? eso, la locura es angustia, es sufrimiento. no Uno puede tener como, bueno, ese decir, bueno, este está loco, o uy, no sé qué mal me pegó el faso, ponele o. Qué re loco. <risa> Claro, pero en realidad cuando nos ponemos así como a pensar de posta, la locura es sufrimiento, no, no es fácil, no es loco el quien quiere, sino quien puede, o al revés, no, estaba bien. Claro, es así. Eh, y además casi nada... Quien quiere y no quien puede. Claro, na, nada sabemos en definitiva sobre las causas determinantes, o sea, qué es lo que origina la locura. No, y sí, además digamos esto de que... Más que es eh, la falta de herramientas para afrontar determinadas situaciones o, o, o cuestiones que te trae la vida. Y en vez de excluir a esa persona que sufre, bueno, vos sufrís, no pudiste resolver, no te la aguantaste, tú te, te llenamos de pastillas, te excluimos y, y en realidad todo lo contrario. Es decir, bueno, yo a esta persona necesito abrazarla, que una, que una comunidad Contenerla. lo pueda contener, que una familia lo pueda contener. Y que pueda ser abrazado comunitariamente. Y en esto acá vemos cómo Han van entrado. llegando al estudio <risas> nuestros compañeros... ...que un poco nos van a contar también sobre la construcción de salud comunitaria. Esto de, de la construcción de la salud que no empieza ni termina en el hospital... ...sino eh, es responsabilidad de todos la construcción de la salud. En el barrio, en la escuela, en la casa... Y acá tenemos un fragmento cortito y con esto nos vamos a un corte musical que nos va a leer Laura de un libro que se llama La cura y la locura eh, de Ricardo Grimson, un psiquiatra, la verdad, respetable. Que es del palo de Pichón Rivier, que lo nombraste bien, recién. Interesante. Dice así. Comunidad es tiempo para recuperar la memoria y los afectos. Guardados en una habitación olvidada de la casa. Comunidad es lugar para la forma y movimiento del cuerpo y su latido. Comunidad es madeja, de desenredar y tal vez puente por sobre las divisiones inútiles de las personas. Comunidad es donde estuve cuando necesité que los demás estuvieran. Es puerta abierta para entrar, irse, permanecer. Es tal vez aprendizaje en la dimensión vital de la palabra. y el amor descubierto como necesidad en manos duras, brazos temblorosos, miradas asustadas, y en la nostalgia larga y la proximidad de un abrazo posible. Es la lenta comprensión del dolor y la geografía de la carencia. Es un mapa que recorre cuerpo y traza nuevas latitudes, con las yemas. Es un grito ahogado, recuperado, en forma plena, definitiva y densa. Es el descubrimiento de que entre todos... Podemos reconocer los vacíos de ayer, las dificultades de hoy y posibilidades de mañana, entre todos. Ricardo Grimson. En palabras de Grimson, en voz de la compañera de Longo Estevani, nos vamos a un corte musical, estamos en otro cimbronazo. Muy buenas noches.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 De lunes a sábados De 20 a 23 horas En 5 y 56 Pedidos al 422-7192 422-7192 La empanadería Si sos profesional, das talleres O tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta Comunicate con nosotros RadionautaFM ArrobaGmail.com O a través de Facebook como Radionauta Si querés publicitar en Radionauta Radionauta FM gmail punto com. Mañana en Radionauta Condición Extraños.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 Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, Radionauta.fm.wordpress.com fm.wordpress.com a sociedad, un programa hecho desde la cárcel, todos los lunes de junio a las 12 del mediodía, por Radionauta Nauta ¡Ah! Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radio Nauta. Desde la Ciudad de La Plata, Plata, Plata 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con El Simbronazo Un sacudón de sentidos. Bueno, acá volvemos con otro cimbronazo. Estábamos escuchando un temita de El Polaco, que originalmente es de pastoral, se llama El Hospicio, y es un tema que dice cosas eh, bastante reales y tristes, pero El Polaco le pone música y lo hace cumbia, así que bueno, elegimos eh, su versión. ¿Estamos aquí recontra mil acompañados, hongo. <risa> Mal, nos sentíamos sola y de pronto se multiplicaron las personas. Eh, espera, voy a tirar la consigna de vuelta Bien ¿Cómo era? Ah, ¿qué, qué es eh, ser normal y qué es ser loco? Claro, ¿qué es la locura? ¿Qué es la locura? Y también decirles que esta radio es Radio Nauta 106.3 Que se pueden comunicar y decirnos, eh, darnos todos sus aportes al teléfono 451 6917 eh, O escribir en el Facebook, otro cimbronazo Escribirnos a otro cimbronazo, La Consigna, y ya les cuento que están tirando una mezcla entre preguntas, respuestas y ánimos. Acá Renzo Tasotti pregunta si la locura del sufrimiento o la locura del encierro es lo que causa eso. ¿Existe alguna locura feliz? La eh, Astor nos comenta, dice, vamos el cimbronazo y la desmanicomialización. Astor estaba invitado también a este programa, pero nos contaron que estaba muy enfermo, así que... Le mandamos muchas saludes, saluces, salutaciones. Le mandamos un saludo a Martina, que nos está escuchando, que la extrañamos. Sí, desde Mendoza nos está escuchando la Martina. Y la invitamos a llamar. ¿Querés que te repitamos el número a voz de Hongo 451 4516917. Queremos escuchar tu opinión, compañera. El de Brasil le va a salir un poco más caro ser parte de este programa hoy. Pero bueno, sin más vueltas vamos a saludar a esta gente que nos está acompañando, que milita en la desmanicomialización. ¿Cómo le vas, compañeros? Está eh, Darío, está Mauro, Noé y Juanpi que nos acompañan. Y sigue sí, Guille también, acá cerca, sí, de por supuesto. Muy buenas noches. Vale, Muy bien, chicas. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, estos son compañeros que, eh, como dijimos en el blog anterior. trabajan en la desmanicomialización en Romero adentro y afuera del manicomio ¿cómo es bien eso? ¿qué es la desmanicomialización? no sé quién va a tomar la voz son muy, muchas cosas como para pensar qué es la salud, qué es la salud mental y también qué, es, qué son las condiciones que generan locura o ciertas condiciones de tratamiento eh... Podríamos es bastante amplia bastante, la desmanicomialización, sí. ¿no? Bueno, si quieren empezar a de decir yo, yo, que... Yo te agregaría más bien cómo, cómo vamos viendo que se puede hacer esto. Y un poco es esto, vos decías que el estudio está lleno de gente y lo poco que he aprendido hasta ahora es que la desmanicomialización se hace así, eh, juntándonos. De a muchos. De a muchos. Esto de lo comunitario que les llevan recién es eso. Creo que entre, entre varios ir pensando otra forma de pensar... Pensar es, y hacer... Y proponer un cambio. Uh -huh. ¿Y la manicomialización está solo en los manicomios? ¿O cómo, cómo es bueno, eso? Justo iba a decir, ¿no? Que, que se puede pensar la desmanicomialización pensando por ahí primero qué no es. O qué no abarca solamente. Y que es no solo el cierre, ¿no? De los manicomios. Eh, sino también esto, por ahí pensar un poco. más allá o más eh, anterior al, al problema último que vendría a ser como el manicomio como por qué por qué termina una persona ahí pensar en todo digamos desde de, de, justo estaban hablando antes de ustedes de, de, de desnaturalizar un poco no eh, todas nuestras con nuestras creencias los miedos como también la formación que uno tiene como persona como profesional como eso iba a decir yo como que hasta, no sé, en los vínculos hay vínculos manicomializadores serían como como un poco de correr también de decir, bueno, no sé, cierro el manicomio y eso es la desmanicomialización sino como eh, repensarse uno de ver dónde produce lógicas manicomiales también y reproduce, no produce como, no sé, se me ocurrió eso y una pregunta eh, por ahí, ustedes como ¿cómo eh... cómo laburan, son parte de, de algunos colectivos eh, hay gente acá que, tra que es parte de desheredados de la razón que están laburando en sala G eh, bueno, ¿cómo llevan a cabo ustedes esa desmanicomialización? ¿qué es lo que hacen? Eh, lo primero creo que coinciden los dos grupos es tomar a, a la persona que está internada como una persona eh, no es ni un objeto de estudio, ni un órgano, ni Una historia clínica, sino bueno, tomándolo como persona de derechos, eh, tiene un montón de derechos a ser cumplidos que muchas veces, o casi todas las veces, dentro de un manicomio no, no se desarrollan para con ella y, y los tratamientos son escasos o nulos, porque la institución misma está condenada a recluirlo y, y esa diferencia marcada del estigma o de la patología genera la exclusión de la misma sociedad. En ese sentido, la, el miedo que se genera. o esa incomprensión de, de lo que es la locura en sí genera ocultar a las personas que tienen un padecimiento mental y, y alejarlo de la sociedad lo mismo pasa con esa, eh, las cuestiones de que no se quieren reconocer o no se comprenden de lo que es la cultura actual eh, lo pensaba en el sentido también que la muerte de los cementerios o los manicomios siempre están alejados de la sociedad entonces la sociedad lo expulsa Y uno para no aceptar algo eh, que va a ser seguro que es la muerte y algo que no se quiere reconocer o no se muestra como para ser reconocido e incluido, que es la locura pero tomada como una cuestión de un momento y donde cuando no hay tratamiento o acompañamiento esa persona termina en soledad, excluida, adentro o en la calle pobre y abandonada. Juan, ¿y cómo funciona el dispositivo de sala G? Eh, tiene varias... partes, eh, en el sentido de tiene diferentes dispositivos y espacios de trabajo eh, desde los talleres eh, tomando el, el, ciertas herramientas como el arte y alguna forma de expresión y un y trabajo colectivo los acompañamientos terapéuticos eh, que ahí sería algo más uno a uno y la atención clínica propiamente dicha desde la psicología y la psiquiatría eh, englobado en un equipo de trabajo que apuesta bueno a la particularidad de cada persona y generar un proyecto De primero mejor calidad de vida después ver si se puede generar un, una transición a la externación y si se consiguen los recursos externarla y que sea sustentable esa externación para que no queden abandonadas o empujadas por un tratamiento que termina cortado por la falta material de ciertas cosas Tengo una pregunta, le una pregunta. ¿Existe una desmanicomielización real de parte del Estado por la idea de.? Se me ocurre Macri queriendo voltear el borda, se me ocurre como que es un gasto innecesario para el Estado y para el sistema de salud mantener gente, ¿no? Lo quiero decir burdamente porque. como que mantener gente, darle de comer ahí, que no sirvan para nada, creo que en algún momento por ahí lo planteaban ustedes, ¿no? Gente que no produce. Yo creo. Opin no una postura muy personal. Creo que creo que no, porque o en en los términos en que estoy pensando o pensamos en sí la desmunicipalización es hacia una eh, perspectiva de salud comunitaria y nada, lo, digamos una lectura media histórica que bueno acá con la compañera no eh, venimos eh, por ahí haciendo que es que desde eh, desde el estado Eh, digamos no no sé cómo decirlo pero no no reconoce las prácticas comunitarias en sí no como no no no da lugar este entonces es como como muy difícil porque en sí se toma la práctica comunitaria como una expresión de, de voluntariado de trabajo precarizado y no reconocido y no se reconoce el valor este porque en eso también se tiene que dar lugar este necesaria e imprescindiblemente a los saberes populares también y a poder eh, nada que se genere una red de contención y justamente que no sea imprescindible el Estado en, en todo el tiempo entonces eh, yo en lo personal si me preguntás si el Estado eh, propone realmente una desmanicomentización para mí no el Estado hoy como está no Porque. Sí, en realidad, pues te interrumpa. También mucho no nos debería importar. O sea, una desmanicomialización que venga desde el Estado, digamos, como, como hasta un contrasentido. Digamos, me parece más interesante pensar que nos falta como comunidad para alojar a todas esa per esas personas que están ahí. Pensaba que otro punto de encuentro entre desheredados, a las que los distintos grupos que están siendo el hospital, es esto: de pelear contra esa lógica, o sea, dejarla en suspenso. Y primero es como empecinarnos en que ellos son personas los que están adentro y nosotros también ir como personas y no atrás de un guardapolvo o atrás de tal o cual herramienta porque o sea, eh, cualquier tipo de taller no necesariamente por solo ser un taller eh, implica que esta lógica es desmanicomializadora o poner en suspenso la, lo manicomial. nada, es eso, de, de bancarse, ir como persona y que te afecte lo que te tenga que afectar si desde tu herramienta o sea, sea cual fuera la psicología, el acompañamiento, el arte la comunicación eh, la sociología, cualquier herramienta que, pero ir como persona primero, más que nada y afuera digamos que hay todo un laburo para hacer como comunidad digo, ¿no? esas personas están ahí porque si bien hay discursos de poder que, que fabricaron los manicomios también hay una sociedad que le resulta cómodo que eso okay. esté ¿no? el manicomio, la cárcel, el instituto de menores etcétera. clínicas privadas sí, gen eh, pensar una de desmanicomialización concreta va más allá del Estado porque el Estado puede garantizar ciertos derechos si tiene ganas eh, pero lo que hace falta es un cambio de lógica y es un cambio de perspectiva de cómo pensar la salud eh, el sistema de salud es un sistema de enfermedad y Y hasta que no se transforme todo el sistema de salud, un cambio, en el para, no tanto el paradigma, sino el trabajo en salud mental desde el Estado, no, no, no va a garantizar una parte de la desmanicompresión. Sí, cierta parte que después tiene que ser eh, generada, sostenida y continuada por las personas de la comunidad, desde la prevención o la promoción de salud desde otras perspectivas. Y ahí hace falta un camino cultural que todavía creo que es bastante grande. Menos es, que antes, pero. Es también apuntar a la transformación de los discursos en cuanto a qué es la salud, qué es la locura, cómo alojamos a, a las personas que sufren, digamos, y, y cómo en esta construcción colectiva uno puede eh, abarcar. Pero bueno, también estuvimos hablando de todo lo que falta, de todo lo. antes de que ustedes lleguen, de, de todo lo horrible que sucede en el manicomio. Y por eso también eh, desde el cimbronazo invitar a prácticas concretas que sí estén proponiendo nuevas lógicas y nuevas formas de construir. Entonces por ahí yo eh, orientar también este encuentro a que nos cuenten, digamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el laburo con las personas? ¿Cómo son esos encuentros? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cuáles eh, son los aportes o los avances que... que ustedes ven como talleristas, como militantes de la desmanicomialización, como trabajadores, eh, eh, a partir de estas prácticas nuevas que se proponen. Por ahí lo hice medio, medio general, sí. pero qué sé yo, eh, Mauro, que todavía es el único que no habló, no, eh, no ahora, no. ahora vas a tener que contarnos, pero bueno, también... Eh, Tu práctica es de, de que no necesariamente trabajás con personas encerradas, digamos, como que también el alojo, eh, lo digo porque Mauro es acompañador, acompañante terapéutico, acompañador. <risa> Igual qué lindo eso, el acompañador. El acompañador ah, eso acompañador terapéutico. Marga, ¿eh? A mí me suena paseador de perro. ¿no? <risa> bueno, eh, como quieras, si quieres, ahora podés contarnos cómo te gustaría que te nombren. Eh, pero bueno, también cómo es tu trabajo en eso. Eh, contanos, eh, si quieres, un poquito. Y. Sí, lo que puedo contar es que estuve trabajando mucho tiempo en el, en el neuropsiquiátrico, psiquiátrico en Romero. Y mmm, a partir de trabajar con, con la gente que está internada ahí, eh, me di cuenta de que existía un actor en salud mental que se llamaba Compañero Terapéutico, que cumplía la misma función que estaba cumpliendo yo de, dentro del manicomio, digamos. Eh, acompañar a una persona en un proceso de desarrollar su subjetividad ¿no? uh -huh. eh, mediante una expresión artística o, o la que sea, cultural, de tomar mate, cualquiera, como cualquiera de nosotros, la que desee, la que se pueda compartir ahí, la que se pueda organizar o, o armar ahí en el grupo y con los pocos recursos que hay siempre dentro del manicomio no de eh, Tomar mate con, un, con una bombilla hecha con un tubo de PVC, no sé, una cosa así, cosas raras que te encontraba en el manicomio. Eh, pero que siempre, no sé, se genera, a mí lo que más me ha del manicomio es la, esas pequeñas cosas que empezabas a denaturalizar, ¿no? El mate que lo compartís todos los días, que te vengan a compartir algo así, tan raro como esto que te decía de, no sé, un, una lata de... de arvejas hecha a un mate y es no mm, sé sea, a mí me flayaba mucho y bueno eh, conocí esta figura de, de acompañante terapéutico y dije bueno si puedo hacer de esto un trabajo que mejor entonces estudié para ser acompañante terapéutico y a la vez dejé de trabajar de Ila Romero eh, porque también eh, uno empieza ya lo nombraron esa palabra de desnaturalizar las cosas ¿no? eh, y además soy estudiante de psicología y circulando por la um, facultad te das cuenta de que el manicomio está en la cabeza de cada uno eh, que los muros digamos del manicomio son los prejuicios que tienen las personas uh -huh. y, y en la facultad hay muchos prejuicios con muchas cosas eh, Es increíble que una facultad de psicología no eh, sepa tan poco, digamos, de, de lo que pasa realmente dentro del manicomio, eh, y que se vaya de, de un lugar tan feo como, como una materia que se llama psicopatología, a ver una mostración de enfermos, por ejemplo. Eh, como en una vidriera, ¿no? Sí. Lo al zoológico, le decían. Vale, estoy diciendo. <risa> y bueno, eso tiene un montón de cosas para hablar, pero... Eh, lo que, eh, a lo que iba es que, que también uno se va dando cuenta de que existen muchas, bueno, prejuicios obviamente tenemos todos y que están en todos lados y que el manicomio tiene que ver con, con eso, con romper los prejuicios. Eh, la desmanicomización verdadera tiene que ver con eso. Para mí. Que todos tenemos un poquito. Sí, ni hablar. Y también lo, lo interesante que decías que, digamos, bueno, la transformación y la desmanicomización también pasa por la formación. que recibe cada uno, ¿no? La formación de, tanto de profesionales de la salud como cualquier otro eh, profesional. Digamos, la formación universitaria eh, también tiene lógicas manicomiales eh, y que, nada, eh, fomentan cuestiones que también eh, suceden en el manicomio, ¿no? Como en el manicomio pasan cosas que en realidad pasan en la calle solamente que llenos de impunidad. Mm. Eh... Entonces, Entonces, sí. No, por ahí algo que, que me había quedado sonando, y está relacionado con esto, eh, también esto de, de la desmanicomilización, y, y bueno, la salud, qué es la salud, la salud mental, como como que por ahí uno, a veces cuando habla, o, o, o entramos así como en la discusión, queda como si, bueno, alcanzar la desmanicomilización, es como que llegás, viste, al final del juego, más o menos, una cosa así, uh -huh. este... Y que nada, es por ahí también reconocer que, que es un proceso y que se va a venir otra generación y como que todo el tiempo van a ir cambiando. Eh, y además algo, van, a ir, van a, va a ir cambiando, digamos, se van a, se van a, a romper. Claro, los eh, algunos prejuicios y van a aparecer otros y como que eh, a medida que van cambiando también eh, nada la, eh, la sociedad este, y las diferentes comunidades, también eso, ¿no? Como por ahí hacer un poco... Eh, como foco en cada comunidad ¿no? porque eh, como que hay una así una ay, no me sale pero claro, hay como una universalización ¿no? de, de que de cómo debería ¿qué es lo saludable? ¿no? de claro. qué es la salud como si la salud fuera algo que tienen eh, nada, que es algo universal y que para todos tiene que ser igual, entonces como en eso también eh, me parece que, que es eso, es uno darse cuenta y con, con entre todos que es algo que nada que va cambiando y que uno eh, hay que ir buscando la respuesta y construyéndolas también este, a medida que van eh, cambiando las circunstancias, que uno mismo va, va cambiando Solo una pregunta que capaz que saco todo para cualquier lado, ¿ustedes sintieron hablar alguna vez de las personas índigo o índigo o algo así? sí, sí. Y no creen que en esos lugares está esa gente, porque esa gente que tiene muchas virtudes, porque me, me, se me ponía en la cabeza como desmanicomialización, antítesis de desvirtuación, así como poder sacar, romper ese yo a esa persona y desclasarla, ¿no? Desclasarla en el sentido de sacarla de su ser humano y que no tiene que estar porque razones diferentes diferentes. Sí, yo he flashado muchas cosas con gente inclusive que está externada, que asume que está enferma, que toma las pastillas, como ocurre mucha gente en Bolsón, en Río Negro, como que Río Negro es la provincia que tiene bien clara la desmanicomilización, pero que en realidad no existe, ¿no? Porque está el chaleco farmacológico de por medio y ta ta ta. Pero es como que este, para mí hay mucho para aprender ahí. con esa gente y creo que lo interesante no lo que siempre me gustaba a mi era como poder tratar de eso no como decías vos que se expresen que hablen que escriban que dibujen que creen que creen esta cuestión del hacer teatro no de la, ser, de la expresión porque creo que lo que le ha hecho la sociedad o lo que le hacemos es que no se puedan expresar bueno en cambio sí. vos preguntabas por ahí un poco el trabajo concreto yo creo que algo de, de lo que más me sorprendió es que Por ahí sí iba convencido a dar una batalla ideológica con la gente que no cree que son personas lo que están internados Pero después me encontré que la gente que está internada muchas veces se creyeron esto. ¿no? Y uno uh -huh. va a apostar a otra cosa y primero hay que convencerlos y o, hacerles acordar de esto: de que tienen intereses, de que le gusta tal o cual cosa. Eh, es como una apuesta también de volver a ellos. humanizar claro. uh -huh. a gente que, están volver... que los convencieron de que no son personas y no pueden tener deseos, no pueden tener intereses. Claro, eh, que se tienen que reencontrar con su historia, con su identidad, uh -huh. con las cosas que le gustan. Eh, o con que le gusten cosas, es más profundo eso. Claro, eh, sí, es muy las han convencido de que son cosas. Sí, o esto también de que afuera es peligroso. A mí me pasó que yo acompañé a una señora que me decía todo el tiempo que tenía mucho miedo de salir de Romero porque la podían matar o la... Perdón, ¿no? Pero bueno, las enfermeras le decían como que era, no sé, como que la iban a castigar si ya salía. O como que era algo súper peligroso que hasta, no sé, un perro podía comérsela entera, cosas así. Y era re terrible porque para mí, yo le decía, ay Rosa, ¿cómo? Te... Bueno, perdón, sí. Eh, ¿Cómo te va a comer un perro, no sé qué? Y era algo re fuerte porque fue re difícil como mostrarle... poder venir a Plaza Moreno con Rosa y, y decirle, ves que no pasa nada, como nos subimos a un colectivo y todo, y hacía 40 años que no salía de la sala. Y eso, ella estaba como súper convencida de que era el peligro salir de ahí. Bueno, pero eso es algo que también, digamos, eh, por ejemplo, las eh, enfermeras u otras eh, personas que, que laburan en el manicomio, digamos, eh, le dicen a las personas internadas y es algo que a nosotros nos dicen los medios de comunicación también, ah. digamos, todo el tiempo y... y y está la reja de tu casa y están las trabas y están las alarmas y están los perros y tenés mil millones de cosas antes de salir a la calle ¿no? que creo que, que eso algo un poco de, de todo eso ha cambiado en estos últimos años de como que por ahí los espacios públicos están mucho más ocupados eh, de todo igual <risa> eh, pero sería un gran creo manicomio que... el Estado <risa> <Antes> de <declaración. risa> Sí, un chiste. El bonto, el chiste no, no sé si tan chiste, pero bueno, que casi por tercera vez voten al patilludo, creo que muestra más una locura más afuera que de adentro. Y, y hay cosas que se repiten adentro y afuera. Y, y es, trabajando adentro nos damos cuenta de muchas, muchas locuras afuera que se naturalizan o son normales. Está más y, loco lo de afuera que lo de ahí. Y la normalidad o sea, quizás, sí. con el sentido común borrado ya en tanta globalización. La mercantilización lleva a pensar, bueno, qué son las cosas que generan locura o qué cosas son normales que en realidad son más locas que cualquier otra cosa. Bueno, lo que dice un poco Juanpi me hace recordarles la consigna a nuestros oyentes que también nos están acompañando. sí bueno, qué es lo, qué es lo normal y qué es la locura. Acá María Pía Borguero dice que Caetano Veloso dice que visto de cerca nadie es normal. ...y haciendo una buena distribución social de la locura... ...para alivio de las personas a las que se las rotula. Eh, vamos a ir a esto que también venían nombrando del Estado. Eh, yo les propongo hacer un, ir a un temita musical... ...para tomar aire, un poco de agua... ...y, y darnos un debate más profundo... ...porque también el Estado ha propuesto... Eh, ...hace un tiempo ya... ...una ley de salud mental... De que eh, teor, eh, teoriza sobre muchas cosas, plantea cambios conceptuales. Y bueno, vamos a darnos el debate de, de cómo está hoy esa ley, de cuánto camino hay por recorrer. Y, y bueno, qué piensan ustedes que están pisando el manicomio eh, sobre esto, ¿no? Así que vamos a... Um, ¿Me dejas um, jugar antes con las palabras de Caetano? Sí, juegue, juegue. Que, que también desde cerca nadie es tan anormal. Desde cerca nadie está anormal. Con esta palabra nos vamos, estamos en otro simbronazo uh -huh. compartiendo con gente de Sala G, de Seredado de la Razón y gente la eh, regional que, también. La regional de salud mental que anda haciendo sus aportes sobre qué es la locura, qué es la desmanicomialización. Así que vamos a un corte nada más. Para mí que existen diversos parámetros que miden la locura. No hay manera de caminar sin que haya... Siempre te encuentras no es que, en en con la gente que loco, una La razón tiene que aparecer siempre por si es peligroso. Puede llegar a ser peligrosa de esta manera. Ingestar cuerda En este circo En este circo De ficción Una farsa Que te incita a vibrar En la misma cuerda La que alguna vez Venga yo observen El circo es de terror Se acerca el romador El tigre está furioso Y yo voy En este circo, en este circo de ficción, una farsa que te incita a vibrar en la misma cuerda la que alguna vez me enganchó. El circo está cerrado. Se ha quedado malo. El tío está y yo voy. Los parámetros de la cordura se rigen por el nivel de funcionalidad del sistema. Loco el que sueña, discapacitado el que no sirve, antisocial el que desobedece, enfermo el que no se adapta a las normas de comportamiento, el normal el que no huela, cuerdo el que encierra el que sueña, el muro está en tu mente, no es sano adaptarse una sociedad tan enferma, el encierro no es cordura, ni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 Sin bronazo hablando un poco de la locura y la desmanicomialización. Otra cosa que dijo acá nuestra compañera Martina desde Mendoza eh, nos cuenta que ya lo dijo Charlie. ¿Qué dijo Charlie? Charlie dijo que acá justo se me fue. Perdón, compañera. La locura es poder ver más allá, ya lo dijo Charlie. Y la cito a la compañera que está en Mendoza porque nos ha llamado por teléfono. Oh, qué bueno. Hemos recibido nuestro primer llamado telefónico. A ver si la saludo. Hola Martina. Buenas, ¿cómo andamos? Los, los extraño mucho. Un, una semanita que no estoy y los tengo que llamar así para, para no estar tan lejos. Pero para nosotras es una alegría porque nunca antes nadie nos había llamado y nosotras también te extrañamos. Sí, nos encanta nos encanta eh, hacer las cosas por primera vez. Tendríamos que hablar un, alguna vez en algún programa de las primeras veces, ¿no? Por supuesto, sería un gusto. Marti, vos, qué, eh, a lo que venís escuchando, ¿qué tenés para decirnos? Acá un montón en el estudio y, y bueno, contanos, qué, ¿qué pensás sobre la locura? Sobre bueno, la... primero, un re saludo a todos. Qué bueno que, que me re gustaría estar ahí charlando ahí con, con toda esa gente medio loca. Ahí estás acá, Marti. Eh, ¿Cómo? Ahí, ahí estás acá con nosotros. Wow, bueno, bueno, bueno, un poquito. Ah, ahí todos te eh, un poquito también me he quedado acá con la familia, pero acá nos estamos escuchando todos, así que buenísimo. Y hablábamos acá un poco también de que eh, nosotros no nos, no nos es tan cotidiano el manicomio, pero sí nos es más cotidiana la locura. Eh, porque tenemos así como, como bah, locuras que... Eh, También nos preguntábamos un poco hasta cuándo se, uno se dice, ah, listo, este es un loco, no sé, con título o qué, porque en realidad eh, todos estamos un poco del orto. Eh, y, y no sé, ¿será, será las la pastillas lo que te determina el título o, o no, eh, no? No nos queda muy claro. Eh, pero sí, eh, me gustaba cuando ustedes hablaban de. de la normalidad y lo anormal eh, un poco de que entonces qué es ser loco, es no ser normal, pero el normal tampoco es estar bien o estar mal Perdón, es solo Martín. seguir al resto ¿podés ser un es, poquito más clara en qué es estar del orto? que no entendí esa parte estar del orto es sinónimo de estar loco, lo busqué en un diccionario de sinónimos ah, <risa> ella <risa> también hizo <risa> la tarea pero eh No, lo que decía era esto, de que quizás eh, ser, eh, ser un loco es no ser normal, o ser eh, bastante anormal, pero la normalidad no implica, eh, no implica que, que eso sea salubre. Eh, muchas cosas normales no son salubres. Eh, y entonces, sería entonces, eh, si la sociedad estuviera loca, ¿cómo sería? Sería normal estar loco. entonces claro. ya no sería una locura ahí me mezclé, me mareé y bueno no, pero está muy bueno el, eh, el aporte porque bueno, hay eh, es parte de lo que veníamos hablando antes también de que hay un montón de cosas tan naturalizadas y que al mismo tiempo son muy locas, que nos llevan a, a situaciones de, de estrés o a, por ejemplo la locura de poder ten de tener tantos trabajos y dormir tan poco y, y la locura que te lleva a la ciudad de lo que siempre hablamos en el cimbronazo de, de este es a las 8 de la mañana los niveles de violencia y de bocina y de, de gente que que maneja violentamente, digamos, esto que antes Guillermo por ahí nos decía eh, de, de gente que que naturaliza eh, leyes que que bueno, que nos oprimen como como ciudadanos o no sé qué qué piensa acá el resto. Kierna dice que es eh, no es saludable estar adaptado. Cómo ay, Laura te escucho, perdón. Kishnamurti creo que se llama o algo así Dicen que no, que no es saludable estar adaptado O, o uno decirse sano eh, Adaptarse a una sociedad enferma Como la que nos toca Vivir a todos Yo les diría que no quiero ser normal No bueno, me interesa La normalidad es como que estás en una línea Y entonces sos parte de esa línea. No podés salir más arriba o estar más abajo. Entonces me gusta estar todo el tiempo, ser yo, y vivir el día, la vida, como me plazca en el momento que me plazca. Sí, sí quizás es muy, es muy interesante esto de, de la locura, como entonces quizás lo deshumanizante. Cuando nos deshumanizamos, entonces nos enloqueceríamos un poco. Esto del bocinazo, esto de que decían recién, me acercaba entonces más a... a la locura como deshumanizante, ¿no? Uh -huh. Que que no por sé. ahí eh, como por ser normales o por ir con la regla social eh, nos sobreadaptamos a situaciones que no estamos cómodos. Yo siempre pienso en la facultad cuando o en la escuela cuando te dicen sentate bien y, y los bancos la verdad que son incómodos y a uno le gustaría tener la rodilla arriba o sentarse como un indiecito o sentarse en el suelo. Eh, a, o sea, lo, hasta lo más chiquito de eso que uno naturaliza, que uno no está cómodo en cuestiones tan simples como sentarse para escuchar un teórico de largas horas, eh, al, a lo más simple, digamos. No sé ustedes, qué, los invitados, ¿qué piensan sobre esta sociedad enferma que venimos hablando? Eh, a mí me pasó que me acompañé a un chico que... Tenía una patología que los médicos no podían decir qué era, digamos. Los psiquiatras no podían decir qué era, no lo podían definir. Lo tengo como el, en, en el secundario. Y yo estaba como sentado al lado de él, tratando de, de contenerlo, digamos, dentro del aula. Y pasaron los días ahí dentro del aula y me, me fui dando cuenta de que en realidad eh, lo que le pasaba a este pibe eh, era que la escuela era un... una cagada digamos de uh -huh. una mierda y que el resto de los pibes tenían herramientas como para bancarse, estar sentado ahí todo el cinco horas y no bardear al profesor pero este pibe no tenía esa esa herramienta digamos o sea, es tolerancia. Sí, esa tolerancia. era más sensible que el resto era, era más, más <risa> pero era más lógico tirar todo, patear todo, romper todo que Que adaptarse, digamos, porque era un embole y todo, todos no queríamos ir eh, yo me quería ir también <risa> y me parecía una pérdida de tiempo eh, todo lo que estaba pasando eh, y no, como que ahí se me dibujó qué era lo normal, qué era lo normal qué, qué estaba haciendo bien yo qué estaba haciendo mal, digamos, todo todo se dibuja eh, sin sí, también eso me hizo acordar de cómo eh, ¿Cómo en esto de la normalidad o no? ¿Cómo lo van normalizando a uno? Porque uno no nace normal, vos nacés y nacés, ¿no? Y como todas las instituciones de la vida, digamos, de, de la sociedad nos van normalizando y nos van sí, institucionalizando y moldeando para el tipo de sociedad en la que vamos formando parte. Eh, Nada, y en eso cómo van cambiando que por ejemplo cuando uno es chico hay hasta cierta etapa, digamos, hasta cierta edad que hay ciertas cosas o comportamientos permitidos y después ya cuando pasa cierta edad no, ¿no? Como que ya bueno, no, no te comportes así porque no sos más un nene. Ya sos eh, no sé, un adolescente. Entonces como ahí van van coartando, ¿no? La, la creatividad, este nada, en esto que decía de la escuela la, la espontaneidad, cómo eh, En las escuelas no se va como coartando eso, la, la creatividad o la posibilidad de que de que el chico, la chica, el niño, niño ex, <ríe> sí. eh, desarrolle toda su, su capacidad creadora, digamos. Eh, Para el lado o sea, que, sea, que le piazca. Sí, sí, tal cual. Este, y creo que, bueno, nada, eso, cortito. que Y en esto de soportar o no, eh, nada, justo me estaba acordando que estoy como estudiando ahí a, a Durgen. <ríe> para una materia de la de la Facu y que Turgen tiene un, tiene un libro que se llama El suicidio, este, y habla ¿no? De, de cómo el suicidio es un hecho social digamos y de cómo la es una respuesta ante la intolerancia ¿no? de esas de esas reglas como morales que lo atan a uno al, al grupo social o la pérdida, o la pérdida del lazo y la, la incapacidad de, de soportar ese no ser parte y me parece que la locura eh, nada en cierto punto es como como esa, a veces como esa intolerancia a, a, a todas las eh, las trabas que que le que, que pone la vida la sociedad no para, para explayarse bueno Martina ¿seguís ahí? sí sí eh sigo acá y, y ya me, me voy a ir despidiendo porque mis padres todavía me pagan el teléfono y eh. no y, no soy digna de este de estos voces que me bueno te, te damos gracias amiga por tu aporte sí, desde bueno. allí desde las montañas eh, también nos rescataste de, de que por ahí el manicomio a nosotros por ahí no es no es, nos es cotidiano y, y no hay que ir al manicomio para encontrarse con tanta locura no así que sí, y... Y muy loco poder comunicarnos desde acá y que pareciera que, que estuviera ahí también, ¿no? Eh, sí, me encanta. Muy loco. Traenos un vino, Martina, de de Mendoza. ¿Cómo? Traenos un vino. Ya, para llevo. el próximo programa. Y una única, última cosita y me voy. Sí. Eh, eh, Retirar también esto que estaba hablando más temprano de, de la ley de y que nunca me va a la palabra. Eh, Que también estaría, me parece, que un proceso reinteresante, que también es también eh, me parece que es un debate para dar dentro de esos espacios donde se conoce más eh, todo esta, este tipo de leyes y, y en verdad que hoy está vigente, pero bueno, cómo se lleva a cabo que creo que quizás eh, la ley para dentro de los manicomios eh, está trabajada y para afuera no. Y para afuera. Eh, es también la sociedad donde no están locos, nada más los que están adentro, sino los que estamos, pero también, eh, y, que si, eh, y que si en la sociedad no empezamos a hacernos algunos planteos, quizás es muy difícil llevarla a cabo eh, por espacios, porque la sociedad misma no lo permite o no, lo, o no está consciente de, de que lo necesita. Y, Eh, cito a una, a una persona que, que admiro mucho que donde hay una necesidad hay un derecho entonces ese derecho la sociedad para mí lo va a hacer consciente cuando pueda empezar a sentir esa necesidad bueno, eso. bueno muchísimas gracias Martí te mandamos un beso grande, un beso a toda la familia y te esperamos para cuando bueno, un beso grande y nos vemos a la vuelta bueno chau chau un abrazo. Chau, chau, chau. Muy, muy buen programa <risa> bueno, ahí la teníamos a Martina otra Eh, participante, integrante y, y madre del cimbronazo eh, comentándonos un poco, rescatándonos otro poco y también dándonos pie a hablar, eh, hablar un poco a mí me gustaría tener todo un programa más para darnos estos debates sobre todo eh, que son necesarios eh, sobre esta ley de salud mental pero bueno, ya llegó el cuentero eh, que está en el estudio Eh, nosotros nos vamos a dar este debate sobre la ley Les voy a eh, pedir que sean concisos Acá me pongo la gorra Pero antes voy a leer eh, Aportes que nos han dado Dianela da, Galván nos dice Siempre hay un poco De locura en el amor Pero siempre hay también Un poco de razón en la locura Y este es un aporte de palabras de Nietzsche Y Astor eh, Desde su casa nos dice que El manicomio cronifica Y exacerba el sufrimiento Si enfermas, ¿quisieras que te encierren? Ahí nos escribía Astor palabras fuertes, la verdad. Eh, no sé si hay más publicaciones, los oyentes siempre tardan un poquito en rescatarse de la consigna. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué dice esta ley? ¿Alguien se anima a hacerme un resumen? Eh, ¿Qué nos plantea esta nueva ley? Primero que son personas de derecho, cualquiera que, persona que esté dentro del manicomio, y afuera también, eh, pero particularmente son sujetos de derecho las que están adentro por todo lo, el, lo que se borró históricamente para con ellas dentro de esas instituciones. Y después abre el juego a una perspectiva de trabajo afuera de las instituciones, una vez que se cierren. Eh, lo que no dice cómo, ni cuándo, ni... quién lo va a no hacer, no, ni, ni en quién? dónde. Eh, pero bueno, una ley abre puertas. El eh, tema es que hay que vo voltearla la puerta para que quede bien, bien Sí, un poco devuelve los derechos porque antes de que exista esta ley, por ahí un poco para aclarar a las personas a los oyentes que nos están escuchando, eh, antes de esta ley, las personas eh, como diagnosticadas por locas son... Eh, es, significan a igual de incapaces. Entonces pierden todo su derecho, todos los derechos que tiene cualquier ciudadano, digamos, de, de, de votar, de tomar decisiones, de, de decir si eh, quiere estar ahí o no, de cómo sea su tratamiento. Y lo que viene a hacer esta ley, en teoría, es a devolverle todos esos derechos, digamos, ¿no? Sí. Que toma al, al, al enfermo... ...como eh, sujeto, como persona con padecimiento mental... Eh, ...y invita a sacarle como el, el cartel, ¿no? ...de loco... Eh, ...para hablar de persona y, y de sujeto. Eh, pero bueno, también... ...sobre la sí, medi también, medicalización... Eh, uh -huh. ...que no sea solo tratamiento farmacológico el que reciba... Eh, ...que no sea excluido su lugar de origen... Eh, que tenga otras perspectivas de inclusión, que no sea solo encerrarlas para un supuesto tratamiento. Uh -huh. Habla, habla la ley algo sobre el dosaje de la medicación, o poder hacer algún tipo de, en realidad, a ver si se está trabajando bien con la dosis, y, porque por lo general es como que te doy, viste, y vemos qué pasa. No, no, lo que no, prende... es tan, disculpa, no es tan técnica en ese, en ese punto, pero sí hay algo interesante que dice que es, la medicación tiene que ser como el último recurso. y no puede estar sustituyendo otros recursos menos invasivos, como por ejemplo un acompañamiento terapéutico. Y, y algo muy importante también que dice la ley al considerarlos como personas, es que ellos tienen todo el derecho a ser informados del tratamiento y de los efectos que va a tener ese tratamiento. Y plantea que, eh, por ejemplo, en caso de ser necesaria una internación, las internaciones que plantea son más cortas, tiene que haber un consentimiento informado. Todo esto es como muy novedoso, antes esto no era necesario. Sí y con respecto al tratamiento también plantea eh, equipos interdisciplinarios de trabajo entonces las decisiones no van a pas no pasarían por una sola persona sino eh, por un equipo donde haya psicólogos trabajadores sociales acompañamiento acompañadores acompañantes ah, <risa> acompañantes terapéuticos psiquiatra digamos ya que la, la decisión eh, o el o el plan de tratamiento terapéutico pasaría por el debate de... Eh, varias personas y no de una. Sí. Eh, también Yo quería agregar una sí. cosa. Que... Mmm, para el medio polémico. Dígalo. <risa> no, eh, a mí me parece que no es la ley la que devuelve los derechos... sino que son las personas las que devuelven los derechos. En el sentido de que... como decía Foucault... un pelado, no sé si lo conocen... No, pero... eh, que el, el poder se <risa> ejerce. El poder se ejerce. Uh -huh. Entonces lo que dice la ley... también es... Eh, Hay que ejercerlo, digamos. Sí. Eso es lo que te devuelve los derechos. Uh -huh. Sí, que también un poco antes de, de, de armar este programa con el hongo que se ha relajado bastante, me gusta. Se ha relajado, <risa> se ha tirado la silla para atrás. Eh, charlábamos que digamos esta esta ley viene a materializar de alguna forma, o sea, no no dice dice cuestiones nuevas en, en material legislativo. Pero materializa también el trabajo que se viene haciendo hace años, años, años, años, como que te diga, desde 1960 o 60 y pico, eh, trabajos ya de desmanicomialización. Entonces también materializa como. Eh, opone en, en palabra legal o en ley, eh, en marca, eh, la lucha de un montón de colectivos y de profesionales que. Eh, sí planteaban todas estas cosas que hoy se materializan en, en esta ley, digamos. Eh, pero también como militantes de la desmanicomialización queríamos plantear... Eh... Algo, perdón, sí. eh, para retomar un poco lo que dijiste... Eh... también algo que no digamos que está bueno recordar que todo ese trabajo también fue como invisibilizado y borrado en en la dictadura y ahí volvemos no de nuevo a la uh -huh. cuestión de bueno de la normalidad y quién Exacto. impone la normalidad o qué es aceptable o no este y nada y que no digamos no es casual para nosotros eh, estarnos enterando de en, hace muy poco tiempo de de un montón de personas que, por ejemplo, estuvieron trabajando en el mismo lugar donde nosotros trabajamos 30 años atrás y de encontrarnos con todas esas experiencias eh, que, que nada, que nosotros en un momento pensábamos, wow, estamos descubriendo, eh, no sé... la cura contra el mal y nada, y, y encontrarnos con que no estábamos descubriendo nada, sino que estábamos como reactivando por ahí todo eso que había quedado disperso o perdido, olvidado, este por este borramiento que hubo ¿no? en, Ajá. No, en toda esa época y que después se continuó, digamos, volvimos a la democracia y se continuó. Incluso la formación de lo que vos decías, Mauro, de... de, de... del profesional, en, previo a la dictadura, era otra cosa, digamos, como que había un nivel comunitario o todo en psicología, sí, como diferente y que se o sea, que se promueve a que el, el psicólogo salga a laburar y que se embarre las patas, digamos, como que no es como ahora que sí, te, te enseñan a poner el título ahí y hacer guita en un consultorio, como que era muy distinto, digamos, a, a la dictadura. Que se llevó muchas cosas, no solo personas, sino ideas y... y millones de, de procesos revolucionarios. Eh, bueno, un poco también de la ley, y, y con esto salta polémica capaz que también, eh, que pensamos, digamos, cómo esta ley está eh, carente de procedimientos. En ningún lado eh, dice cómo se van a tener que hacer el cerramiento del manicomio Eh, ¿Qué se va a hacer con aquellas personas que están hace 20, 30 o 40 años eh, en, te, internadas en, en esos lugares? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser el, la cuestión de, de adaptación de, de la situación que existe a, a la futura situación de, de donde no existan? Y que esas personas sean contenidas eh, por la comunidad y por centros de día y por nuevos... Eh, tratamientos, nuevos dispositivos comunitarios. Sí tengo una diferencia. Yo creo que hay experiencia antes y durante y se están gestando para lo que la ley plantea. Eh, el tema que no es política de salud pública. Uh -huh. Y ahí el Estado y el poder institucional, de todos sus niveles, sacan las fotos, dice todos los discursos, todo, pero lo que pagan con cuerpo y ponen el sudor todos los días son los trabajadores que eh, no se los reconoce, se les ponen muchas piedras en el camino. se los invisibiliza como en el caso de, creo que la mayoría de los que estamos acá y también eh, no se apoya a esa experiencia y so es solo discursivo uh -huh. y después en el terreno ter termina siendo voluntad o sacrificio de todo lo que están ahí en el terreno poniendo el cuerpo como decía el lado hoy de los trabajadores o los profesionales que tienen una otra implicación u otra visión de las herramientas que la misma profesión le les dio en la formación deformada que le dieron en el hospicio académico o sea, pensaría como que es, la ley es como una lavada de cara del, del, del Estado o algo así porque a mí lo que me cuesta entender si en esta cuestión de tener el derecho de poder este, apelar a alguien si esa gente en las condiciones no deshumanizadas que está pueden recurrir a algún abogado o alguna abogada o a alguien para que elegirle sobre su derecho la ley garantiza algunas cosas pero si no hay un Una cultura y una masa de trabajadores concretos que lo acompañen, el Estado siempre hace show. Sí, también pensar la ley como un punto de partida, digamos, que hay que llenar de contenido, hay que darle un tiempo de, de transformación de estos discursos, eh, digamos, también llamando a la paciencia, no porque si bien estamos eh, diciendo en este programa todo aquello que falta eh, y que está bien denunciarlo y está bien decirlo porque... Eh, un, no, no nos quedamos en el discurso de que ya está con la ley esto va a cambiar sino que hay que llenarlo de presupuesto de, por parte de, la, de salud hay que llenarlo de, de ideas de, de, de ideas de, de distribución de, de recursos de humanos materiales de eso, de o... sí, también eso en esto eh, lo que decía, hacer práctica en, eh, pensando en la internalización de la lógica manicomial que todos los Que todos los trabajadores tienen, que todos nosotros como, como, como sociedad general tenemos este, y nada, y eso es algo que, que, que, que hay que cambiarlo, digamos, y es toda una deconstrucción, desconstrucción de sentidos y construcción de nuevos sentidos que que lleva un tiempo y que nada, como, como todo paradigma, digamos, no, no se hace de un día para el otro, sino que, que bueno, que hay que construirlo, pero bueno, acompañando lo que decía Juan Pablo, este es muy difícil eh, poner eh, el cuerpo o, o todo el tiempo que uno querría cuando se está constantemente eh, precarizado eh, y desvalorizado el trabajo que uno hace también. Como que no, nosotros, digamos, no solo sufren las personas que están adentro del manicomio, Uno como trabajador, como muchas enfermeras, le debe pasar también en el, en el manicomio el querer transformar algo y que, digamos, que desde las autoridades de, de, de, de cualquier institución estatal no, no se acompañe ese intento de, de transformación en lo concreto, digo, no respetando la idea o, o respetando una o escuchando un, un aporte, debes, es súper difícil. Uh -huh. este, y nada, y eso es algo que, cam que cambiar desde la cúpula hasta abajo, de abajo a la cúpula, digamos. es una claro, transformación, claro, es una transformación enorme. Bueno, eh, les quiero agradecer. Acá con mi compañera, seguro que también está muy agradecida. Sí, yo también les quiero agradecer. Cami, faltan 15 minutos para las 12. Oh, bueno. Por eso, yo empezaba a despedir a nuestros compañeros, a agradecerles por sus aportes, a decirle a nuestros oyentes que por ahí nos fuimos un poquito de la lógica del cimbronazo, que, que es poder desarmar bien finita la, la cotidianidad, pero también nos parece que el manicomio tiene una cotidianidad que está totalmente invisibilizada eh, y que es importante en estos espacios que se haga conocida, porque es responsabilidad de todos eh, Poder que esta ley sea posible, de poder desarmar nuestros prejuicios con respecto a este tema y es responsabilidad de todos la desmanicomialización y la construcción de salud, ¿no? De todos y, y no vamos a decir de salud mental, vamos uh -huh. a decir de salud amplio, amplio. Bueno, les decimos chau a nuestros invitados. Les Decimos chau a nuestros invitados. Hasta luego. Hasta Hasta luego. La próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. Esperamos eh, poder seguir tocando algunos temas como estos. Vamos a hacer más programas. Escúchenos, aunque no hablemos de su temática. Sí, siempre siempre y, son tan polémicos los programas. No sí, si solemos tener un poquito de polémica. <risa> un, poquito, un poquito como condimento, otro cimbronazo que es necesario, un sacudón de sentidos, como nosotros decimos, para romper con los prejuicios y con lo naturalizado. Acá voy a leer a un, una oyente, Mariana Aguirre, dice Creo que la normalidad es una construcción social. Es cultural y por eso es la misma sociedad la que dice que es normal y que no agradecemos a Mariana a todos los estudiantes que anduvieron eh, opinando eh, y antes de que venga el cuentero yo tengo dos cumpleaños para saludar dos cumpleaños sí quiero saludar a mi prima Juliana que cumpleaños hoy feliz cumpleaños Juliana a mi amiga Sofi Ruiz que también cumpleaños y a la hermana del Renzo de la Nati que también hoy está festejando ah, su cumpleaños y mi concubino feliz cumpleaños a la hermana de mi concubino así que pasados estos saludos vamos a ir a un tema musical les agradecemos chicos quieren despedirse eh, bueno sí gracias a ustedes por invitarnos este, y nada y a todos los que se sintieron bien sí sí, sí. Vamos muchas bien. gracias Bueno. a Radio Nauto, que bueno, no es la primera vez eso, que nos invitan, no, en la radio siempre se recopan los chicos y, y bueno, gracias a eso por, por generar estos espacios bueno, y gracias por la compañía, porque la verdad que con el hongo nos sentíamos un poco solas, faltando el U y la Martina <ríe> que ella se hizo presente por teléfono y bueno, ahora sí, sin más vueltas vamos a un tema musical, a distender porque viene el cuentito de cada noche mal viven como locos de loqueros pero nadie piensa en sus vivencias che murga alimentate de loquero que tampoco yo me pude informar que hay muchos. encerrados como en cuentos y que por poco conocen la libertad y que los pinchan los maltratan los deliran y los golpean por las cosas que dirán y que pastillas amarillas verde, agua y demás puede controlar voy a alimentarte de loque y salí a comentarlo en la ciudad de que los locos no son locos por enfermos no sino locos por vivir su realidad que le pasa y que por algo son así cuánta verdad. Tendremos que dejar de ser hipócritas para ver cómo lo vamos a solucionar. Que hay poca gente que entienda su sufrimiento y casi nadie. Lo soportaría igual Que te encierre tu familia Porque piensan que estás mal Vamos a ver como mierda reaccionar Murga alimentarte del loquero Y salir a comentarlo en la ciudad Locos no son locos por enfermos yo Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. regresamos con otro cimbronazo, tenemos a nuestros amigos cuentistas, hay tres, solo uno me parece que va a contar. Qué convocado que estuvo en el estudio. Hay muchos cuenteros en, en La Plata, al oh. parecer. Mira el tonito de voz que tiene. Mm, me parece bien. que no es de acá. Yo no. Yo no. Bueno, vamos estábamos... a presentar al compañero. Sí, pero ah, estábamos ah, escuchando sí. una canción, que ¿cómo se llamaba? La canción se llama Manicomio y es de la banda Mal Karma. Describe muy bien eh, lo que pasa allí, el lo que hablando. Un resumen de Manicomio. Bueno, ¿quiere presentar al cuentista? Porque le dijo a usted el nombre, yo no me lo acuerdo. Yo tampoco me lo acuerdo, lo así va a presentar que él. vamos a hacer que se presente usted. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo es su nombre? Darwin Caballero. Bueno, le damos la bienvenida a otro cimbronazo... y sobre qué el tema del cuento es eh, quiere decirnos el nombre eh, la verdad es que todavía no sé qué cuento voy a contar suena un poco improvisa pero no es que no que les vaya a tirar loco? cualquier ¿Usted cosa tampoco entonces lo eh, que me que me contaron a mí era que el programa de hoy era una locura Ah. ...que estábamos hablando sobre eso... ...y eso me llevó a pensar en... en trastornos mentales... Ah. ...y cómo se tratan... ...entonces tengo dos, dos opciones... ...que es leer un, un par de cuentos... ...que me encontré y que me gustan... ...o contar un cuento mío... ...que tiene algo de trastornos mentales... ...por ahí involucrados... ...entonces... Eh, ...para mí el de usted... ...cuento... mío... ...sí... va no sé... Sí. Que... ...sí, sí, sí, sí... ...y así ya... ...la, Lo la pide, una... Sí. ...a ...a la una... ...lo anuncia del hongo Estevani... ...a la una... ...a las dos... Ahora. No, pero así no tienen que empezar. Tienen que recibir el cuento con aplausos y si no, no. Oh, wow. ah, ¿no pasó esto? Entonces, no. vamos a recibir el cuento con aplausos a la cuenta de tres, a la una, a, a las dos y a las tres. Uh -huh. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Darwin Caballero. Cuando yo digo mi nombre, la gente piensa que mi mamá piensa en Darwin, evolucionista y tal, y no. Mi mamá cree en Dios y en la religión, tiene un afiche del Papa en la sala de la casa, entonces por ese lado no es. Mi nombre viene eh, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella pensaba que poniéndome el nombre del galán de la telenovela que ella venía, yo iba a salir algo parecido a un galán, eh, ustedes dos pueden ver que no, el público se imaginará, pero no es así tan galán porque eso no va en el nombre. Y los nombres en últimas a pesar de que tanto se esfuerzan los papás tantas peleas llevan porque el papá dice vamos a ponerle Luis como mi papá y la mamá dice y por qué le vamos a poner como su papá vamos a ponerle entonces como mi mamá y empiezan a pelear y entonces él dice vamos a ponerle Betty si es una niña y la esposa le dice Betty ¿Quién es Betty? ¿Quién es Betty? Yo sé quién es Betty es la maldita esa con la que usted se revolca. antes de estar conmigo la maldita ninguna hija mía se va a llamar Betty porque esa Betty era con la que pero tenía diez años y no la conocía usted no me importa ninguna hija mía se va a llamar y eso solo lleva peleas y peleas entre los padres para saber cómo es que le van a poner a los niños en últimas es inútil porque siempre cuando crece uno van a aparecer los apodos ¿no? entonces el pecoso, el colo, el cojo yo el conocí hongo. Un... Sí, de todo y que, que tiene que ver con defectos físicos, con cualidades, con de dónde es. Muchísimas cosas surgen los apodos. Y así allá va esta historia porque el personaje de esta historia era un hombre completamente normal. Hasta ese día. El 25 de febrero a las 5 y 25 de la mañana cuando iba manejando por la ruta número 25 después de venir de celebrar su cumpleaños número 25 en la discoteca 25. Cuando abrió los ojos estaba en una cama de hospital y a pesar de que... Se sentía igual que siempre, se veía unas magulladuras, raspaduras, pero nada más allá de eso. Cuando su amigo entró a saludarlo, le dijo, ¡Hola! Él respondió, ¡25! El amigo lo miró y le dijo, ¿Estás bien? ¿Has hablado con los médicos? ¡25! Dijo él con la cabeza hacia los lados. Entró el médico y le hizo un par de, de preguntas y todo lo que recibió en respuesta era un discurso completamente 25 lingüístico. Y entonces el médico llamó a una cumbre de médicos, analizaron al paciente y llegaron a la conclusión que se temían. El paciente presentaba un cuadro 25 somático producto del accidente, conocido como 25 matosis. Y era un trauma bastante delicado y para eso, para poder curarlo, tenían que hacerle una cirugía muy peligrosa. Cuando estaban en la cirugía tenían que ver si lo salvaban o tenía él que vivir con su 25-matosis por siempre. Quisieron preguntarle, pero él les dijo 25. Entonces los médicos asumieron que era mejor dejarlo así, que aprendiera a vivir con su 25-matosis y no, que, que, que no se arriesgara su vida en el quirófano. Y al poco tiempo toda la gente le empezó a decir... 25, pasaba por la calle y el mundo y decía buenos días y él decía 25, 25 y toda la gente le decía 25 por todos lados y así andaba él por la vida, entre 25 y 25 que la gente les decía pero 25 era un hombre como todos y él sintió que en algún momento de su vida necesitaba más compañía que los cinco dedos de su mano derecha entonces salió a buscar el amor por ahí en cualquier lugar No sabía en dónde porque había sido siempre muy tímido, así que como en las películas se fue para un bar. Se sentó en la barra, miró al mesero y le dijo ¡25! Mientras señalaba la botella de vodka, el mesero le dijo ¡Sí señor! Pero se los doy uno a la vez y si no se me emborracha muy rápido. Y le empezó a servir y empezó a tomar. Y así como por arte de magia de la noche y de la ebriedad, una mujer hermosa se acercó y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y él le dijo ¡25! Y él le dijo, ay, le gustan los juegos, qué hombre misterioso, ¿cuántos años tienes? 25, ay, yo tengo 23, mira, somos la pareja perfecta Y ella empezaba a decirle cosas y él simplemente asentía con la cabeza Y después ella le dijo, eres el mejor hombre que he conocido en la vida Nunca he conocido a un hombre que sepa cómo escuchar a una mujer así como lo haces tú Y él simplemente asentía con la cabeza y después ella le dijo que si querías iban a ir al apartamento de ella Destapar una botella de vino bailar descalzo sobre la alfombra y recorrerse uno al otro despacio y con mucha calma, y 25 abrió los ojos, se mandó un vodka y asintió, y justo cuando se iban a ir en un ataque repentino de discreción, ella lo miró y le dijo, pero hay algo que no te he preguntado, ¿tienes novia?, y 25 se encogió en la silla en la que estaba y le dijo, 25, ¿qué?, 25, tiene 25 novias. Usted es mucho descarado, mucho, como es que dicen acá? Mucho cara dura. Usted, ¿cómo es que me viene a decir? 25 mujeres sufriendo por usted y todo este tiempo usted coqueteándome. Yo me lo iba a llevar, me estaba seduciendo para llevarlo a mi casa y usted con 25 mujeres sufriendo por usted me parece el colmo y se fue. Entonces él pensó que iba a vivir sin amor. Pasaron los días y no encontraba con quién estar. Y un día mientras veía un videíto en YouTube, se le fue el clic al anuncio ese fastidioso que sale siempre y salió una ventana de chat. Nunca había chateado, pero ahí decía que tenía que ingresar un nickname o un pseudónimo o un alias para poder chatear. Y eso sí tenía. Y escribió en números 25. Pero 25 era muy corto, entonces pensó en un nombre muy seductor para poder conquistar a todas las que estuvieran en el chat room. Escribió... Veinticinco, veinticinco, veinticinco, veinticinco. Y si ustedes alguna vez chatearon cuando existían los chats, recordarán que los nombres aparecen en orden alfabético a un costado de la ventana del chat room. Y antes que las letras están los números, o sea que el primero que aparecía era veinticinco, veinticinco, veinticinco, veinticinco. Y empezó a recibir mensajes privados de hombres, de mujeres que le preguntaban cosas ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás vestida? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta arriba? ¿Debajo? <risa> y en ese momento 25 aprendió que la mayoría de, chats rooms, de chat rooms están habitados por hombres eh, Que se hacen pasar por hombres o por hombres que se hacen pasar por mujeres buscando mujeres o hombres O vaya a saber qué perversiones Cerró el computador y se dio cuenta de que ahí tampoco iba a encontrar el amor Ya estaba resignado a que iba a vivir solo Y un día iba en un bus y en el bus escuchó de repente una voz que lo sacó del letargo en el que iba, volteó a mirar y iba la mujer más hermosa que nunca había visto con unos crespos alborotados, unos audífonos morados, los pantalones rotos y una blusa que decía Dios es negra y la mujer estaba en medio del bus como si no le importaba nada cantando su canción favorita seguramente. 23, 23, 23, 23 y 25 se acercó hasta donde estaba ella y entre 25 y 23 es, empezaron a hablar y 25 le dijo que si 25, 25, 25, 25 y 23 le dijo 23 se bajaron y fueron a tomarse un café que fue la propuesta que él le hizo a ella Se fueron al café y para hacer el cuento corto se fueron a vivir juntos al cabo de un tiempo. Todo funcionaba perfecto en el hogar, entre 25 y 23 se iban amando. Pusieron un, un, un negocio en el que vendían de todo, eh, todo valía 25 cuando él estaba en la caja y cuando no, valía 23 cuando ella estaba en la caja. Los clientes vieron con el tiempo que era mejor cuando estaba ella, entonces ven, ven, vendían más cuando ella estaba en la caja, pero la cantidad hacía que las ganancias igual fueran buenas. Y con el tiempo también se convirtieron en la pareja más generosa del barrio porque se iban a comer eh, en la esquina, saludaban al que atendía y le pedían eh, mientras señalaban el sándwich y la gaseosa, decía 25, 25 para saludar y le servían 25 sándwiches, 25 gaseosas o 25 hamburguesas, se comían tres o cuatro y las otras se las daban a la gente que estaba por ahí en la calle y toda la gente empezó a tomarles mucho aprecio. y como suele pasar en las parejas que se aman y se poseyen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces a la semana, se embarazaron, y cuando se embarazaron todo fue felicidad en el hogar, todo fue felicidad en el negocio, y cuando el bebé nació, se dieron cuenta de que no habían pensado en algo muy importante que piensan los padres cuando saben que están embarazados, no sabían cómo ponerle el nombre al hijo. Llegaron a la puerta, a la, a la oficina del Registro Nacional de Personas, Y el que estaba en el escritorio llamó Y le dijo, ¿cómo le van a poner al niño? Él dijo 25, 25, 25. Ya le dijo 23, 23, 25, 25, 23, 23. Y empezaron a alegar y subía el tono de voz. Y toda la gente que estaba presente no se daba cuenta en qué momento iba a irse todo al carajo, en qué, qué momento iban a tirar al niño, si iban a empezar a golpear, a tirar cosas. Llamaron a la seguridad, la seguridad no pudo. Llamaron a la policía la policía no los pudo contener. Era el caos total entre 25 y 23. Parecía que fuera la hecatombe y que el apocalipsis fuera a ser ahí en esa oficina de registro nacional de personas. Y fue necesario. ese momento en que el servidor público de la oficina tomó el lápiz se acercó al formato y allí donde decía nombre y apellido escribió Carlos Andrés 25 23 Bueno, muchas gracias Darwin, hermoso tu cuento, y así nomás, nos despedimos. Eh, Hasta el eh, próximo lunes, que ya tenemos a los otros dos participantes. Sí, creo que Martina y Humi ya vienen en camino. Ay, bueno. Espero que no se hayan vuelto locos en el camino. Y le agradecemos a todos nuestros oyentes por estar ahí, para por aportar a la causa. Muchas gracias, y muy buenas noches. Espero que hayan terminado su primer día. Eh, de la semana de la mejor forma posible. Un abrazo grande y muchas gracias Darwin. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por dejarse llevar por esto de las historias contadas. Nos veremos la próxima, sea cuando sea. Sea cuando sea. Sea cuando sea. Buenas noches. tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo ¿viste? salís de tu casa por arenales, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente de atrás de un árbol aparezco yo mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano te reís, pero solo vos me ves Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran a sales. Vení, vení, vení Que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantado La ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una croata de mentes altas Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón De libertad, yo lo Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vi y te nos aplauden. Viva, viva. Los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña dan un valsencito bailador. Nos sales a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa y al fin, al fin te miro y canto a media voz.